Paseo, el que se n t e r a p e n s a n de o n tu amor, yo、no、d e s t e l a s lo que no es t d s comer,、pues、yo no entré a d e s u e l a r ni、si、tenga y te te da n Y termina a t e n i é n d o l e a él, en d o b r e y se te des t e mi amor, y me、no、acorda lo que no es t d s c o n él ネットリンピト、o l l a n LURITUN、l o v パケテ o